Realizado por Red Pol 77519091. Resumen. Tema 1. Metodología de inspección técnica en el lugar del hecho. Generalidades de la vía y delimitación del lugar del hecho. La inspección técnica del lugar del hecho es el punto de partida de la investigación de un accidente de tránsito. Este espacio físico contiene los elementos rastros e indicios que revelan las circunstancias del suceso. Es crucial que el perito llegue con prontitud, ya que la evidencia es frágil y puede desaparecer por factores ambientales o por la necesidad de restablecer la circulación. La primera autoridad policial en llegar tiene la responsabilidad de fijar fotográficamente la escena. Cada accidente es único e irrepetible, Por lo que la recolección de información objetiva in situ es insustituible. La delimitación del lugar puede ser en un espacio abierto, carretera, cerrado, estacionamiento o mixto, y esta característica definirá las técnicas de búsqueda a emplear. Datos por obtener en el lugar del hecho. La recolección de datos debe ser metódica para asegurar una reconstrucción precisa. Identificación del lugar. Se debe registrar la nomenclatura exacta de las calles, avenidas o el punto kilométrico en zonas rurales. Registro de fecha y hora. Fija temporalmente la actuación del investigador, un dato esencial para la cronología de los hechos. Orientación geográfica. El uso de una brújula es fundamental para orientar el croquis y fijar la posición de los indicios con exactitud. Características de la vialidad. Se debe analizar en detalle el trazo geométrico, rectas, curvas simples, curvas verticales en cresta o columpio, las pendientes, las dimensiones de la vía, ancho de calzada, carriles, aceras, y el tipo y estado del pavimento, seco, mojado, con baches, ya que influyen directamente en la dinámica del accidente. Condiciones meteorológicas y luminosidad. Se deben registrar los hidrometeoros, lluvia, niebla, neblina, nieve, granizo, rocío, y los litometeoros, tormentas de polvo o arena, pues afectan la visibilidad y la adherencia de los neumáticos, siendo a menudo factores causales del siniestro. Tema 2. Búsqueda de huellas e indicios en el soporte vial. Tipos de huellas de neumático e indicios. El descubrimiento y la correcta interpretación de huellas e indicios son vitales para la investigación. Tipos de huellas de neumático. Huella por rodamiento. Impresión normal del neumático girando sin deslizarse. Huella de frenado. Marca de deslizamiento por bloqueo de ruedas. Puede ser continua o intermitente. Esta última indicando frenados consecutivos o rebotes del vehículo. Huella de arrastre. Deja un desplazamiento lateral del neumático durante el frenado, usualmente por una fuerza externa. Huella de desplazamiento. Estriado diagonal que indica un movimiento lateral del vehículo como después de una colisión. Huella de derrape. Estrías oblicuas que muestran que el vehículo estaba girando sobre su eje vertical mientras se desplazaba. Huella de aceleración. Se produce cuando el neumático patina sobre la superficie sin que el vehículo avance. Técnicas de búsqueda y medición. Técnicas de búsqueda. Se aplican métodos sistemáticos para asegurar una cobertura completa de la escena. De criba, franjas o paralelas. Ideal para áreas grandes y abiertas. De cuadrantes o zonas. Divide el lugar en sectores para un examen más enfocado. De espiral, radial o abanico. Métodos útiles para escenas circulares o espacios cerrados. De un punto a otro. Menos sistemático, pero útil para conectar indicios específicos en áreas pequeñas. Sistema de medición y referencia. Método de coordenadas. Utiliza un punto cero y ejes de referencia. generalmente perpendiculares, para ubicar cada indicio mediante dos medidas, coordenadas. Es ideal para vías rectas. Método de triangulación. Fija la posición de un indicio midiendo su distancia desde dos puntos de referencia fijos, creando un triángulo. Es el método idóneo para vías curvas. Tema 3. Técnicas y métodos para la inspección del vehículo. Generalidades y procedimiento de revisión. El vehículo es una fuente primordial de información. La revisión debe ser meticulosa y realizarse lo antes posible. Procedimiento. Se realiza una revisión exterior y una revisión interior. La inspección exterior sigue la regla de los tercios, dividiendo el vehículo en secciones para un análisis sistemático. Daños e indicios. Se debe observar la dirección de la línea de fuerza en los daños para entender la dinámica del impacto. Los daños se clasifican por su temporalidad, recientes del accidente y no recientes o preexistentes, y por el agente que los causa, cuerpo duro como otro vehículo o cuerpo blando como una persona. Seguridad activa y pasiva. Seguridad activa. Son los sistemas diseñados para evitar un accidente. La investigación debe examinar posibles fallas en el sistema de dirección, frenos, neumáticos, luces y limpia parabrisas. Seguridad pasiva. Son los sistemas diseñados para minimizar las lesiones una vez que el accidente es inevitable. Se deben revisar elementos como bolsas de aire, airbags, cinturones de seguridad, reposo cabezas y la deformación programada de la carrocería. Tema 4. Evolución del accidente de tránsito. Fases del accidente. Un accidente no es un evento instantáneo, sino un proceso que se desarrolla en tres fases. Fase de percepción. Inicia en el punto donde el peligro pudo ser percibido, percepción posible, y abarca hasta el momento en que el conductor efectivamente lo percibe, percepción real. Fase de decisión. Es el intervalo de tiempo en que el conductor reacciona al estímulo, comprende la situación y ejecuta una maniobra de evasión. Fase de conflicto. Es la culminación del accidente. Incluye el área de conflicto, el punto de conflicto, donde se c o n s u m a el hecho, y la posición final de los involucrados. Teoría de pie. Esta teoría describe los cuatro componentes psicofísicos de la reacción del conductor. Percepción. La recepción sensorial de un estímulo. Ver un obstáculo. Intelección. El proceso mental de entender el estímulo y su significado. Comprender que es un peligro. Emoción. La agitación del ánimo que influye en la toma de decisiones. Volición. El acto de voluntad que ejecuta la decisión, frenar, girar el volante. Tema 5. Etapas en la investigación en accidentes de tránsito, base legal y consideraciones periciales. La investigación se enmarca en el Código de Procedimiento Penal, que establece las normas para las diligencias preliminares, artículo 293, el registro del lugar del hecho, artículo 174, y la inspección ocular. Artículo 179. La intervención de peritos es obligatoria cuando se requieren conocimientos especializados. Artículo 204. Procesamiento del lugar del hecho. Pasos clave. Es una metodología rigurosa para evitar la contaminación de la evidencia. 1. Protección. Aislar la escena acordándola o n en tres zonas: crítica, donde están los indicios. restringida para autoridades y personal relacionado y ampliada para el público. 2. Observación. Examen minucioso y sistemático para comprender la escena y planificar la búsqueda. 3. Fijación. Documentar la escena de forma permanente mediante fotografía forense, panorámica, general, de detalle, de filiación. Planimetría. Descripción escrita, narrativa, moldeado de huellas y video. 4. Colección, embalaje y etiquetado. Levantar cada indicio de forma individual, aplicando técnicas específicas para su naturaleza, hisopado para sangre, pinzas para pelos, etc. é t e r a y rotularlo correctamente. 5. Envío a laboratorio. Remitir los indicios al centro de almacenamiento siguiendo la cadena de custodia. Tema 6. Reconstrucción del accidente de tránsito. La reconstrucción es el proceso final de la investigación, destinado a explicar de manera objetiva y lógica cómo ocurrió el accidente. 1. Recopilación de información. Se basa en la observación meticulosa del lugar, el análisis de los vehículos y la información de las víctimas y testigos. 2. Análisis y elaboración de hipótesis. Se formulan explicaciones congruentes sobre la dinámica del hecho utilizando conocimientos de las leyes de la física. 3. Verificación de hipótesis. Las hipótesis se confrontan con los principios físicos para determinar su viabilidad. Se descartan aquellas dinámicas que sean físicamente imposibles. 4. Reconstrucción de hechos. Con las hipótesis validadas, se establece la cinemática y dinámica del accidente, determinando cantidades físicas como velocidad, tiempo y distancia. Tema 7. Principios físicos aplicados a la investigación de accidentes de tránsito. Mecánica y cinemática. La investigación de accidentes se apoya en la mecánica, que estudia el movimiento y las fuerzas. Se divide en estática, cinemática, Descripción geométrica del movimiento y dinámica. Estudio de las fuerzas que causan el movimiento. Conceptos físicos fundamentales. Velocidad, gravedad y baricentro. Conceptos básicos para entender cómo se mueven y se comportan los vehículos. Leyes de Newton. 1. Inercia. Explica por qué los ocupantes continúan el movimiento durante una frenada brusca. 2. Fuerza. F igual a MA. Permite calcular las fuerzas implicadas en una colisión. 3. Acción y reacción. Explica la interacción de fuerzas entre dos vehículos en un impacto. Rozamiento y a d h e r e n c i a El coeficiente de rozamiento entre el neumático y la calzada es clave para calcular la velocidad a partir de las huellas de frenado. Fuerzas en curva. La fuerza centrífuga, que tiende a sacar al vehículo de la curva, y la fuerza centrípeta son fundamentales para analizar accidentes en tramos curvilíneos y determinar la velocidad límite antes de un derrape o vuelco. Tema 8. Técnicas de interrogatorio a conductores y testigos en accidentes de tránsito. El arte de la entrevista. Dado que el factor humano es la causa principal de los accidentes, la entrevista es una técnica de investigación primordial. Las estrategias pueden ser preparar un guión detallado o realizar la entrevista con rapidez. Se desarrolla en una fase narrativa relato libre, y en una fase interrogativa preguntas específicas. La entrevista cognitiva Es una técnica que puede incrementar la exactitud de la información hasta en un 55%. Se basa en cuatro principios. 1. Reconstrucción de las circunstancias. Calentamiento mental antes de narrar el suceso principal. 2. Relato de todo lo sucedido. Fomentar el máximo detalle. 3. Repaso en un orden diferente. Contar los hechos en orden cronológico inverso para activar la memoria. 4. Cambio de perspectiva. Imaginar la escena desde otro punto de vista. Tipos de preguntas y objeciones. Tipos de preguntas. Se utilizan preguntas abiertas, cerradas y sugestivas, estas últimas prohibidas en el examen directo. Preguntas objetables. Son aquellas que pueden viciar el testimonio, como las capciosas, engañosas, impertinentes, repetitivas, que tergiversan la prueba. Tema 10. Manejo prehospitalario a víctimas de accidentes de tráfico. Atención prehospitalaria y primera asistencia. El objetivo es reducir el tiempo de asistencia para proporcionar un tratamiento definitivo lo antes posible. La primera asistencia comienza con la activación del equipo de emergencia, la valoración de la víctima en el lugar, el rescate y la movilización segura. Valoración. Triage y medidas de urgencia. Valoración primaria. Un examen rápido de menos de 60 segundos para identificar amenazas vitales. Triage. Método de clasificación de víctimas según la gravedad de sus lesiones para priorizar la atención y el transporte. Medidas de urgencia. Incluyen la estabilización in situ, la inmovilización de fracturas y de la columna vertebral, El control de hemorragias y el manejo del paro cardiorrespiratorio. Transporte y elementos. Transporte debe ser al centro hospitalario adecuado, en un medio apropiado, ambulancia, helicóptero y con asistencia continua. Elementos. Se utilizan equipos especializados para garantizar una inmovilización segura. Collarín cervical, camilla de cuchara, tabla espinal, colchón de vacío, y manta de supervivencia. Tema 10. Uso de drones para la inspección técnica ocular en accidentes de tránsito. Ventajas y consideraciones. Los drones son dispositivos aéreos no tripulados que ofrecen ventajas significativas en la inspección de accidentes como el acceso a áreas difíciles, ahorro de costos, mayor precisión de datos, eficiencia mejorada y mayor seguridad para los investigadores. Al elegir un dron, se deben considerar el tipo de inspección, sus características técnicas, portabilidad, estabilidad y funciones de seguridad. Importancia del dron en la inspección ocular. Observación de áreas extensas. Proporcionan una visión panorámica completa del lugar del siniestro. Obtención de imágenes y videos. Permiten un análisis más detallado y preciso de la escena y los daños de los vehículos. Búsqueda de huellas e indicios. Facilitan la identificación y ubicación de evidencia que podría pasar desapercibida desde el nivel del suelo. Apoyo efectivo a la investigación. Minimiza n las dificultades del análisis, ayudan a establecer responsabilidades y fortalecen la reconstrucción del hecho.